En aquest calaix de sastre, us oferim una entrevista amb l'activista polític palestí Fayet Badawi, que ha vingut a Berga a fer una xerrada i a explicar-nos el que està passant a la seva terra arran de l'ofensiva de la resistència palestina del 7 d'octubre. Bon dia a tothom. Uh, avui ens complau presentar al Fayet Badawi, que està aquests dies per Berga. Ell és activista palestí, ex-portaveu del Front Popular per l'alliberament de Palestina. És uh, un refugiat palestí. Els seus pares eren seva mare d'origen de, de Haifa i el seu pare de, de Galeria, i ell uh, va néixer en un camp de refugiats libanès, i aquests dies es troba per Catalunya en el marc d'una gira organitzada per Ítaca, l'organització internacionalista de l'esquerra independentista, i l'hem convidat a fer una xerrada des de l'Ateneu Llibertari i el Casal Panxo a Berga. Bé, volem començar a donar-te la benvinguda i agrair-te que haguis pujat fins a Berga. Gràcies, gràcies. Per estar amb nosaltres. I volem començar una mica que ens expliquessis Comés la vida d'un refugiat palestí. Hi ha tres tipus de refugiats palestins. Perdona per no hablar en català perquè no vivo aquí, per lo tanto no hablo vostra llengua, però pensam lo mismo. Eh, el refugiado palestino según en qué país de árabe vive ese refugiado. Pero realmente la peor situación de los refugiados palestinos es en el Líbano la mejor situación de los refugiados palestinos es en Siria y en Jordania es una cosa intermedia me refiero, el palestino en Siria tiene derecho a todo igual que un sirio perfectamente excepto participar en la vida política siria es decir, un palestino en Siria tiene derecho a la seguridad social tiene derecho a la educación eh, gratuita como la sanidad pública gratuita ...a todos los niveles, es decir, puede llegar a la universidad. Un refugiado palestino trabaja allí como los inmigrantes legales en el Estado español... ...no tiene derecho a nada, no tiene derecho a la seguridad social... A, ...en el lebano el palestino no puede tener una vivienda, el palestino no podría tener nada. En el comando de refugiados palestinos estuvimos viviendo en chabolas. Yo vivía en chabola de hoja lata cuando yo veía que había la, eh, la lluvia encima nuestra... ...en este campamento no había electricidad... ...yo he estudiado toda mi vida en el campamento uh, con un candil... Eh, ...había un médico para 40.000 personas... ...y el agua teníamos que ir a traerla de una distancia casi un kilómetro para lavarnos... ...y aseos, servicios en casa, en la chamola no había... ...había eh, váteres eh, colectivos pero a una distante, casi de un kilómetro de la calle, no era vida. Encima había una represión policial en los campamentos que eran terribles, por una policía, un cuerpo especial, se llamaba en el francés el segundo eh, moro, o eso le llamamos la segunda oficina. Y ya empezamos a tener conciencia para volver, eh, es decir, porque yo vivo en esa vida y mi y mis amigos lebaneses viven en un edificio todavía empecé a tener conciencia más que toda la conciencia ha venido de ver la represión policial contra mi padre, por ejemplo y porque te iba preguntando y me enterado que yo soy refugiado palestino y eh, nuestra tierra no es esta en mis padres no es que no trabajaban sino fueron expulsados de su terreno ¿Y entonces ¿Cómo va ser esta expulsión? hay en refugiados palestins y desde cu y en refugiados palestins esto procede por dos razones una razón es del capital un momento sovinista formado por un capital en europa celebra su primer congreso en masenea en 1897 para hacer un estado dentro de palestina porque primero, Dicen, vamos a hacer un Estado, ocupar, decidieron al final Palestina por cuestiones religiosas. Porque ellos querían, primero Argentina, diciendo, no, Argentina no interesa, eh, Alaska no interesa, Uganda no interesa. Y dice eh, decidieron hacer el Estado en eh, Palestina, más que todo cuando hemos visto el colonialismo británico que colonizó Palestina en 1917, regaló esta tierra a esos colonos europeos que venían de Europa. Y así empieza el conflicto. Yo, porque refugiado, cuando se formó el Estado de Israel, hubo expulsiones masivas de Palestina hacia el exterior. Mi aldea, mi pueblo fue destruido. Es decir, eh, cuando se forma el Estado de Israel, cuando hacen los famosos kibuz, es que eh, son encima de, de, de los pueblos palestinos. Israel, cuando se formó, destruyó 531 pueblos palestinos y un, mi pueblo es uno digo, el pueblo de mi padre por lo tanto nos tocó la mala suerte de vivir en el Ébano otros refugiados fueron eh, los hermanos de mis padres fueron a, a Siria y así empieza el el nagma o, o el trauma de un pueblo aparte se llevó a cabo ese plan a base de asesinatos está la famosa matanza de, de Ryazin en 1948 eso en línea general el colonialismo británico, ¿con qué derecho tiene que regalar Palestina a, a ese movimiento sovinista? ¿Con qué derecho? y no es suyo y regalar esa tierra. Y luego la otra la otra hipocresía es que cuando dice, "No, es que es una eh, promesa de Dios de eh, regalar eh, Palestina al pueblo elegido." Pero ¿qué Dios le estaba hablando? El Dios tiene hijos, usted tiene preferencia hacia un hijo en contra de otro esas falacias estas mentiras a ti y no entra en la cabeza de nadie y cuando nos diuen que el poble jueu viu allá desde fa miles d' añoss y que eso el dona dret a, a viuavu a palestina nosotros eh, a ver yo lo que hemos visto estos días yo desde aquí quiero saludar a todos los judíos ante anti-soyunistas esos están perseguidos, como estamos perseguidos mi pueblo palestino, y esa gente salió a la calle detiendo Palestina libre, y hay 300 detenidos en Nueva York de jodidos que salieron explicando lo que estaba pasando el tema no es el tema religioso como hace 4.000 años pero si hace 4.000 años no existían ni los estados y yo también rechazo una palabra decir, el pueblo cristiano ...o al pueblo judío... ...son religiones... ...son creencias... ...entonces no pueden... Eh, eh, ...manipular a la... aparte ...había otra manipulación... ...decían... el movimiento sionista... ...que Baleciana no había pueblo... ...entonces quieren hacer un estado... ...para un pueblo... ...sin estado... De, eh, ...o sin tierra... Es decir, ...que Baleciana estaba vacía... ...y eso es una otra falacia... El, el soinismo sigue viviendo hasta hoy día con las mentiras. Y el problema es que siempre el pobre, tiene, tenemos que justificar eh, nuestra lucha y decir que el imperialismo o Israel miente o la fuerza de reaccionar, reaccionar a los árabes mienten. Siempre están mintiendo para llegar a su objetivo. El objetivo total para ellos es el aniquilamiento, el exterminio de mi pueblo i un, ja per acabar aquest, poder, aquest primer torn més històric um, llavors perquè, pel que hem entès la Palestina històrica han conviscut sempre diferents religions i han conviscut bé perquè aquí moltes vegades aquest conflicte el marca com un conflicte religiós i com que no s'ha pogut no, han hagut, les religions aquestes monoteïstes han, han viscut separades i el conflicte rau d'una un, cosa religiosa no sé si si hi han hagut cristians, jueus i, i musulmans sempre? Si, la, com han estat les relacions? Antes del colonialisme británico antes del colonialismo británico en 1927 mi población, el pueblo palestino tiene religiones hay religiones, el 5% de la población era de religión eh, judía otros de religión cristiana que eran 33% el resto musulmanes pero nunca nunca nadie puede demostrar que ha habido agresión entre el pueblo palestino, ...o sea de cualquier ref. Nunca las agresiones ha venido él luego, pero no ha venido por los palestinos, o se ha habido como concepto del Estado de Israel. No no es que la guerra aparte de la guerra no la hemos iniciado nosotros. Es que nos expulsan de la tierra, es decir, eh, nos destrozan, trocean a mi pueblo en tres trozos, lo que lo que quieren hacer el día de mañana a un Estado palestino que va a ser un fracaso, nunca lo aceptaría que va a ser Cisjordania y Gaza, y no hay ni, ninguna conexión territorial entre los dos, eh, eh, eh, dos territorios y ese tema si quieres, eh, y, y lo puedo seguir contando si no te importa ¿alguien aceptaría Cataluña solamente la ciudad de Girona y Tarragona y el resto qué? que lo regalamos a los franceses, a los ingleses lo regalamos a Alemania y solo que Quieren hacer en mi tierra La otra cuestión Que es muy importante Que creo que la gente que lo sepa Jamás Es un partido político palestino Reciente, nuevo la, El partido de la jihad islámica La jihad islámica También es un partido nuevo ah, Y no tiene que ver con la guerra santa Porque que la jihad eh, Significa lucha, significa esfuerzo Pero no significa No como quieren vender los medios de comunicación occidentales a occidente. Entonces, eh, antes de la salida de Hamas a la luz o la formación de Hamas, Israel cometió decenas de matanzas. Voy a dar un ejemplo solamente de la última matanza antes de la llegada de Hamas, la matanza de Sabra y Shatila. y Se ha demostrado que es Israel detrás de esa matanza. ¿Qué, ¿Qué pasó? Se aplicó el derecho internacional, llevaron a la gente, estos asesinos a al tribunal penal internacional acaso la unión europea aplica su cláusula democrática es decir que hay muchas cosas no se entiende siempre quieren criminalizar nuestra lucha para quedar con nuestra tierra para estar Israel como una base militar norteamericana en, eh, en medio oriente eso es lo que pretenden eso es lo que pretenden y ante la lucha de un pueblo nosotros vamos a a seguir para recuperar nuestros derechos y defender eh, nuestra existencia. Por eso resistimos. No es que resistimos porque queremos resistir. No, no. Nuestra obligación es resistir. Porque yo prefiero morir de rodillas, no. Yo prefiero morir de pie. Yo prefiero vivir de pie, pero no vivir de rodillas sin ser esclavo. Eso es lo que pretenden ellos. Por eso tienen las cosas de la, de la religión. ...en mi época cuando estaba en la Cámara de la República, ...nunca, nunca, nunca ha habido... ...diferencias entre uno y otro... ...o por qué no vas a la mezquita... ...o por qué no vas a la... ...a la iglesia... ...si fuera una guerra religiosa... ...lo primero que ha hecho el Israel en Gaza ahora mismo... Es, ...es destruir... ...el Hospital Bautista, que es un hospital cristiano... ...o bombardear... Eh, eh, ...dos iglesias... ...si fuera tema religioso perquè el de Jerusalem és el primer en defensar la resistència a Palestina. El tema no és el llegir del tema de interess del imperialisme en la zona. Eh, uh, i aviam si ens podies aclarir, també moltes vegades surten els, els dubtes perquè des de Palestina hi ha sectors que defensen els dos estats i hi ha sectors que defensen un sol estat. Haviam si podries aclarir a la gent que ens està escoltant, perquè uns uh, aquestes dues posicions, uns que defensen el, els dos estats i la defensa d'un sol estat i quina diferència i en quin posicionament hi ha la resistència palestina. Aquí hi ha tres motivos. La única solució per para todo Oriente Medio és un único estado de Río Jordán al Mediterráneo, cuya capital és es Jerusalem, és es la Palestina històrica y esto lo que reivindicamos. Es decir, no ha otra la solución la segunda razón es que yo no puedo aceptar un estado al lado de mi estado por ejemplo un estado nazi, un estado fascista es un estado sionista que me diga alguien si el sionismo ha hecho algo por la por la humanidad o el imperialismo no han hecho nada porque es la alianza entre ellos la tercera cosa, yo nunca renuncio a, a un palmo de mi tierra sería infiel hacia mis padres sería infiel hacia mi pueblo yo soy de Haifa, Haifa es palestina y nunca, nunca, nunca va a ser Israel esa es la causa, de decir yo pregunto a la gente aquí ¿tú regalarías por ejemplo a Berga? No, ¿tú regalarías no, Barcelona? no, es que es tu tierra tu raíces porque no somos mercancía no somos un trozo de tierra así nada más, es que tenemos en nuestra lengua, en nuestra cultura en nuestra gastronomía en nuestra historia, eso tenemos que defenderlo pero han fracasado con nosotros por el tema de dos estados y un estado que los palestinos que están obligados a decir que son árabes israelíes dominan la lengua y la mayor producción literaria ha salido de Galilea donde allí salió los famosos poetas de la resistencia como Mahmoud Darwish, como Samir Al-Qasem como Taufik Ziyad entonces eh, lo de dos estados es una estafa, aparte porque ...es que no, no lo entiendo... ...porque por tengo que regalar mi pueblo... ...y yo ir a vivir a una sabola... ...llego a un estado... ...yo me di cuenta ya de mayor... ...con 27 años... ya me di cuenta... ...miro el documento de viaje que tengo... ...me pone apátrida... ...entonces digo, ¿dónde natillo ¿del cielo? ...hasta... ...me querían quitar el nombre de palestino... ...y le han quitado, pero ya... ...con la resistencia... Eh, ...mantendremos el nombre... Entonces, eh, es que dos estados es enviable Es que enviable Voy a hablar del estado del llamado Estado de Israel El 22% son nativos Son del, estado de, del llamado Estado de Israel 22. Hay cristianos, como hay judíos, como hay musulmanes Pero casi el, el 70% de, del Estado de Israel Son gente con doble nacionalidad ...hay rusos... ...hay ucranianos... ...hay españoles, hay franceses... ...hay hay de todo... ...hay 14 nacionalidades dentro del estado de Israel... ...y todo, y tienen sus 14 mafias... ...tienen sus... Eh, ...radios, televisiones, restaurantes... Es decir, eso es... ...la internacional parece... ...parece en ese estado... ...pero la internacional fascista... ...van allí... ...nada más llega uno, le llevan al kibús, al paraíso... ...nada más llegar le dan dinero le dan bebienda en mi casa que yo vivo en la chabola y encima le dan un fósil ¿un fósil para qué? para vivir en paz o para machacar a un palestino los colonos hoy día están armados hasta los dientes es un estado militar por eso no queremos no queremos por todas las causas que, que te dije lo que digo es que es la lógica y digo que es lógica no no es eh, anormal el otro día hubo un eh, un referéndum en Australia si los aborígenes tienen derecho y no tienen derecho ¿quién lo dijo? los que colonizaron Australia y eso va a pasar en nuestra tierra Van a tener eso no, de hecho no, es que no tenemos derecho, el estado de llamado estado de Israel la gente en el 48, nosotros lo llamamos no tienen el derecho a trabajar en 77 empleos, si son israelíes como otros, porque eso palestino ser turismo, no tienen derecho que no, no, la única solución es un único estado. Si no, alguien dice, no, tiene que haber dos estados. Yo le digo, ¿con qué derecho regalas mi tierra? Y si esto te lo ves lógico, pues dame tu casa, vete a vivir a mi chabola está solucionado. Muy bien, Faiet. Eh, Ahora queremos hablar más de la situación actual a Gaza y queremos comenzar haciendo eh, una pregunta, porque desde los mitjans occidentales o tenistes, ens sempre obren portada eh, amb el títol de la guerra Hamas i Israel i quan consultem mitjans de comunicació palestins o, o del Llevant Mediterrani ens parlen de la resistència palestina eh, no sé so si ens podies aclarir una mica què és la resistència palestina eh, si la guerra és entre la resistència palestina o és una guerra entre Hamas i eh, Israel o simplemente si es pot considerar eso una guerra o, o no es pot considerar una guerra la cuestión es que siempre quieren criminalizar nuestra lucha el que dice es una guerra entre Israel y Hamas es por dos opciones que no conoce la historia de mi pueblo, no conoce la historia de Palestina o es cómplice del Estado de Israel, así lo digo tan duro Hamás es una organización reciente, nació después de los falsos acuerdos de paz, llamados acuerdos de Madrid y los acuerdos de Oslo, que la paz va a venir a Palestina, y hemos visto todo lo contrario. Lo que pretende Occidente y lo que vienen los medios de comunicación, porque los medios de comunicación siempre quieren dar cara angelical a ese a ese monstruo, que es el imperialismo, eso es yo mismo. No es una guerra Porque no tenemos un ejército Tenemos una resistencia Y jamás se tiene derecho a la resistencia Como todos los pueblos del mundo Tienen derecho a la resistencia ha habiendo la eh, gente cristiana Luchando por la liberación de América del Sur O América Central Y son religiosos Yo admiro, por ejemplo, al obispo de Jerusalén Es religioso ¿Por qué? Porque habla que mi pueblo Tiene derecho a la resistencia Lo dice en todas su formas Lo dice el obispo de Jerusalén entonces por lo tanto eh, lo que hay hoy día exactamente para justificar la matanza dice guerra Israel-Hamas en la resistencia hoy día están todos los partidos palestinos que tienen brazos armados desde la izquierda hasta la derecha están metidos en la resistencia y Hamas es una organización más es decir, un pueblo vive bajo la ocupación tiene derecho a resistir pero es la vergüenza de esta llamada comunidad internacional ¿cómo pueden hoy día aceptar ...un campo de concentración... ...el mayor campo de concentración... ...de la historia... ...360 kilómetros cuadrados... ...ese campo de concentración... ...se llama Gaza... ...malviven 2.300.000 personas... ...eso es el crimen... ...el crimen que esta gente... ...no no puede no tiene salida... ...ni por mar, ni por tierra, ni por aire... ...solamente tiene un acceso para salir... ...hacia Egipto... ...que se llama el acceso de Rafah... Es decir, ...están encerrados... ...están sufriendo... Eh, eh, es que no es un bloqueo es, es, es el campo de concentración, por lo tanto llega un momento que la resistencia tiene que defenderse, porque estamos ante una situación de exterminio genocidio ilima, eliminación étnica eh, eh, es decir barbarie totalmente y dijo el ministro de defensa israelí, no, no hay que cortar la electricidad, el agua no dejar entrar comida no dejar entrar comestible y que mueran los palestinos como animales es vergonzoso que para Ucrania todo, doble de cero hay que aplicar el derecho internacional hay que llevar al tribunal penal eh, a esto porque no llevan a los, a, a los líderes israelíes a los tribunales porque no sanciona Israel si es que hay muchos temas han bombardeado un hospital ha caído un hospital completo han muerto heridos o 100 eh, 1.400 personas. Hoy, hoy, hasta hoy día, entre heridos o muertos hay eh, 50.000 personas, no lo dicen. Y si sigue así la llamada comunidad internacional humana, si no hace nada, en, en un periodo 10 días vamos a perder más de 100.000 personas. Que no hay agua, están dando a los enfermos agua salada y dáteles para poder comer. Y luego te hablamos de la democracia europea. Yo no tengo nada contra eh, los pueblos europeos, sino contra los gobernantes. Los gobernantes de europeos tienen, por ejemplo, la Unión Europea tiene una cláusula, se llama la cláusula democrática. Cuando un Estado no respeta el derecho internacional, hay que sancionarlo. Encontramos todo lo contrario, lo miman, lo miman a ese Estado. Nos prohiben las manifestaciones en Alemania. ¿Pero acaso la bandera palestina da miedo? En Francia lo mismo. El Macron que habla tanto de democracia es un colonialista total. Quiere colonizar el mundo. Hemos visto cosas de bárbaras. Pero claro, la excusa jamás. Pero si jamás antes de, de la primera antifada no existía. Y Israel cometía matantas, sacaba leyes bárbaras, como la... La detención administrativa, es decir, pueden capturar a cualquier palestino encarcelado sin ningún juicio. Eso es la detención administrativa. Pueden expulsar a cualquier palestino de su tierra, pueden arrancar los, colos, los olivos de los palestinos y no pasa nada. Por eso la responsabilidad hoy día es de la llamada comunidad internacional. Y mira, me atrevo a decir también, es que, es que no es que son cómplices, es que son participantes en el conocido de mi, de mi pueblo. La única solución, yo la tengo muy clara, se aplica el derecho internacional, que es una salida, o la resistencia en todas sus formas, encabezada por la resistencia armada. Es del derecho de los pueblos que viven bajo la ocupación y bajo el colonialismo. Es que no tenemos otra otra alternativa. Un pueblo digno tiene que luchar por sus derechos, nadie te va a regalar nada. Tenemos ejemplos son muy claros, el ejemplo del Vietnam, Estados Unidos ocupó el Vietnam, ¿cómo salieron? Dicen, resistencia la pacífica, largaos de aquí, sí van a largarse. Sin embargo, los vietnamitas salieron en la lucha y poseyeron el orgullo de los norteamericanos en el suelo, me refiero al gobierno norteamericano, en el suelo, en el barro y lo echaron. Tenemos otro ejemplo digno, cercano a nosotros, es el ejemplo de Argelia. Después de 132 años, el pueblo argelino expulsó al colonialismo francés. ¿Por qué? Porque Argelia tiene que ser francesa. Y eso es lo que hacen con nosotros. Vale, fayette eh, a ver si nos podías explicar una mica cómo funcionaba abans, bueno, Gaza, abans de la de, darrera intervención genocida de Israel, perquè aquí se'ns ve en Hamas com a organització terrorista, però pel que tenim entès, allà governava i va guanyar unes eleccions. No sé com, com funciona dintre gasa l'organització política, si hi ha grups a l'oposició, quin és el, el paper de Hamas. És es que és interessant el que estàs dir-ho. a ir al gran, dir, no mi pueblo es como todos los pueblos del mundo en primer lugar tenemos el derecho a vivir y tenemos el derecho a elegir nuestros representantes de forma democrática que son elecciones hicimos elecciones legislativas y ha ganado Hamas yo soy la oposición de Hamas políticamente fui a felicitarles por este triunfo, es su derecho es decir ha habido madurez política en mi pueblo, mi pueblo ha decidido esta vez elegir a Hamas otras veces eligieron a la derecha palestina, también derecho decir, cuando el pueblo elige a la derecha palestina no hay problema pero pero cuando elige jamás ya no hay problema y jamás de hecho cuando iba a gobernar nos dijo a, lo, a la izquierda palestina si queréis participar en el gobierno bienvenido y si queréis ministros también, por ejemplo al Frente Popular ofrecieron cuatro ministros, ministerios, le ha dicho no has ganado, gobierna tú Bueno, eh, no, pero sale Borrell o sale la Unión Europea, eso demo, no es democrático, eh, no es, pero ¿cómo que no es democrático? Aquí nosotros no decimos nada cuando eligen al PSOE o al Vox o al PP eso no es democracia, pero que nos dejen de tranquilos, que tenemos una madurez, que sabemos eh, en nuestro destino entonces por eso han armado eh, que el follón de que, que Gaza va, va por un camino y va por otro y eso lo que ha conseguido gracias a la ayuda de la Unión Europea. Es que el señor Morel no tiene derecho a decir eh, no es democrático. es que tiene que decir no es democrático, el que tiene que decir que ha habido fraude es mi pueblo, mis partidos políticos. en ningún partido político, y ninguno del pueblo ha, ha dicho que ha habido fraude ni nada. Entonces, eh, esto pasa. No sé si esa es la pregunta o... Sí, que esta algo. es una, una parte de la pregunta ah. y la otra es... ¿Qué ha fet Jamás para que el pueblo palestía a Gaza l'hagi sí. votado? Yo lo que vemos jamás a ver, yo puedo tener muchas diferentes cosas, pero jamás como he dicho, hace trabajos sociales, hace tiene hospitales tiene ayuda para sanidad, ayuda al pueblo prepara la resistencia, forma parte de la resistencia, consigue comida para la gente, es decir, hace, es decir como cualquier partido tiene su programa y su actuación pero yo hasta ahora no he visto nada de, de Hamas como los medios de comunicación occidentales como la TNN quiere criminalizar a Hamas porque decían, no es que Hamas decabitó a 40 niños y no se ha demostrado, es era una falacia sin embargo ahora en el hospital uno de los hospitales que tenemos fueron asesinados 39 niños lo tenemos documentado con vídeo, por falta de oxígeno ...porque no dejan entrar oxígeno... ...entonces el problema no es más ...el problema siempre vuelvo a él... ...el colonialismo, el colonialismo... ...la ocupación en tierra... ...el robo de nuestra de nuestras tierras, de nuestras riquezas... ...y golpear a mi pueblo y dividirlo... ...ese es el problema... ...no es el problema de una organización... ...además, si yo tengo diferencias con jamás... ...yo la resuelvo yo... ...mi pueblo lo resuelve... ...no Occidente si todas las guerras que ha habido en el mundo la llevó, hasta la llevó a sus pueblos en Europa la primera guerra mundial la segunda guerra mundial ha sufrido los pueblos allí por eso los pueblos de Europa en todos los países han salido al, a, al favor de Palestina vendiendo justicia para Palestina te hablo desde Londres que salió una, una manifestación dicen unos 700.000 otros un millón a la calle apoyando a Palestina eh, en el campo de fútbol de Glasgow salen las banderas palestinas aunque en muchos sitios a pesar de que Macron prohibió las manifestaciones en París la gente salió a la calle no solamente en París en Marsella en Toulouse en toda parte en Alemania a pesar de la prohibición también la gente salió a la calle es decir ese es el problema que tenemos es el intervenismo eh, la intervención de Occidente es, que, es el imperialismo ¿qué digo yo? es que lo que interesa eh, la pela interesa el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial, eh, la OMC, pues claro, para llevar sus políticas, hace falta un brazo armado, por eso es la OTAN y Israel. Y necesita una imagen nueva, que es los medios de comunicación, la falsificación y de... Mira, yo, por ejemplo, no veo noticias de la televisión española, porque si pones los corresponsales siempre te dicen, según el ejército israelí, Según eh, el gobierno eh, de Israel Pero no nunca te dicen Estamos subiendo esto Porque el periodista que dice Estamos subiendo esto, ya lo liquidan Han asesinado a más de 50 periodistas En Gaza Voy más allá En Cisjordania, un medio de comunicación Yo no digo a favor ni en contra Pero hay periodistas a favor Como Shirin Boakli Fue asesinada fue Saddam Osav que fue asesinada nadie juzgó al asesino es que es que israel es un estado sin ley hace lo que le le da la gana eh, pero siempre tenemos las cosas jamás invito a la gente que, que averigüe que averigüe, que, que, que ve noticias de otros sitios si yo no llego a estar fuera de mi casa no no está ese problema los millones de personas que estaban fuera de casa no, no habría ese problema acaso que un polaco tiene más derecho que yo en mi tierra o un ruso hoy día, por ejemplo, hay medio millón de argentinos en Palestina, ¿qué hacen allí? colonos es que además ya estamos nosotros muy cansados siempre tenemos que justificar nuestra lucha que, que eso es terrible es que y bueno, en parlamos aquests días parlen molt de Gaza pero a cómo se está viviendo esto? y porque porque sabemos allá eh, jamás no goberna ya la autoridad nacional palestina quien quién es la situación que se está viviendo así jordania para contestar a esta pregunta pido a la gente porque hay películas de esto durante la ocupación nazi de, de muchos países europeos lo que hacían los nazis en es lo mismo que está haciendo el llamado estado de israel hoy día en enjorordania va una mujer a comprar, le venga un tiro en el coche no pasa nada. Muerte, no pasa nada. Una mujer tiene que ir a dar a luz, por ejemplo, en Cisjordania. No puede llegar al hospital, muere en el camino. Porque es que hay 757 controles militares en Cisjordania. Cisjordania es pequeña, son 5.000 kilómetros cuadrados entra el israelí, el soldado israelí pero no entra uno, entran todos rodean el barrio, lo misma práctica nadie, entran, persiguen a un chaval, si no sale el chaval eh, lo destruyen la casa y la familia de él está dentro eh, diariamente está muriendo ahora mismo y los medios de comunicación occidentales no dicen nada eh, ocho muertos en ese camamento ocho eh, muertos asesinados, digo no muertos porque no mueren solos en en Jenin, eh, en Tolcarem, en Calquilia, en, en, en todos los sitios. Es decir eh, Una de las cosas que que es terrible es el momento libre de los colonos en Tisjordania. Como he dicho, que hay un millón, el millón eh, eh, armado. Nos estamos enfrentando a la policía israelí, nos estamos enfrentando al ejército israelí, nos estamos enfrentando a, a los servistas también, es decir, tenemos un ejército completo contra mi pueblo y para el colmo de los colmos la autoridad nacional palestina colabora con esos criminales eso es la situación otra situación es que el que no le gusta a Israel es que lo detiene desde el 7 de octubre hasta hoy día hay más de 3.000 palestinos detenidos y están encarcelados en ningún juicio hasta hoy día detenciones tener anteger de aquí en mujeres pero da igual de tener niños como como mujeres, como ancianos, como jóvenes, es decir, si no lo cargan o llegan a un sitio eh, quieren tener nuestra tierra como ghetto, es decir, llegan a un barrio, lo rodean, toman medidas de una casa y lo, la destruyen. Otra barbaridad. También de los detenidos de Cisjordania del 7 de octubre hasta ahora tres presos palestinos asesinados es decir la situación en, en eh, Cisjordania es una situación terrible es decir, nazismo puro y duro y porque Israel o los colonos tienen derecho a entrar al Aqsa, que es un símbolo para el pueblo palestino pero entran bajo la protección israelí bajo protección de la, eh, del Estado de Israel eso es Cisjordania. Eh, ¿Un campesino quiere ir a cultivar el olivo? No. Destruyen el olivo. Si yo tengo una huerta la quiero eh, ir a ella, no puede ir, porque está el muro de la vergüenza entre la huerta y mi casa. Me dejan entrar cuando quieren o no me dejan entrar. Por ejemplo, lo que estaba contando antes, llegó la los partidos políticos a través de acciones determinadas eh, para ayudar Por ejemplo, cuando hay enfermos de corazón o hay algún tener ambulancias espe especializada en zonas determinadas para el corazón, para cardiología, para que podamos ayudarle. Tenemos hasta clínicas para las mujeres cuando van a dar a luz, es decir porque no puede llegar al hospital, entonces está el en riesgo su vida Entonces, tenemos que eh, intentar inventar cosas, pero esas cosas no le dicen tratan a nosotros como si fuera vivimos una vida normal es que la es decir, a nosotros lo que más nos golpea es que encontrar mucho enemigo en el camino, ¿para qué? para quedar con nosotros de la tierra hay un plan pero ese plan ya ha fracasado el plan era vaciar Gaza y vaciar Cisjordania vaciar Gaza para la gente que vaya al Senaí y Cisjordania para la gente que vaya a Jordania eso es lo que pretenden, eso es lo que quieren pero esta nueva NACA fracasó ¿por qué fracasó? no por la llamada comunidad internacional o el derecho internacional no, por la resistencia de mi pueblo gracias a la resistencia hoy día existimos están en Cisjordania los israelíes y tienen penetraciones en Gaza pero a ver cómo salen perquè la resistència avui dia està molt fuerte que nunca. i hi hi apesar de que en en no no estem preparats com en, en Gaza, però la resistència en eh, Cisjordània va en augmento, va en augmento total. I esa és es la única esperança, és es la resistència. Ens queda clar donc, que l'agressió sionista ni és només a Gaza, ni és actual. Ens has fet una radiografia històrica i territorial d'aquesta agressió. Ja uh, entrant cap al final d'aquesta entrevista, el tercer bloc, volem aprofitar uh, perquè ens fessis una mica també d'explicació, de, d'ampliar el, el, el mapa més enllà de la Palestina històrica i que ens fessis una explicació de com està la situació al Llevant Mediterrani, com està la resistència, perquè moltes vegades hem sentit que darrere l'acció la, de la resistència palestina el darrer 7 d'octubre, hi havia els interessos iranians. Llavors, eh, no sé si ens podries explicar i ficar una mica en context si realment l'Iran està al darrere i ha sigut qui ha pensat, dissenyat i finançat aquesta operació o ha sigut la pròpia resistència palestina. I, eh, bueno, em traiem més endavant, com està el panorama de la resistència tot el llabat mediterrani? es que quieren implicar a Eran eso lo estamos viendo si yo necesito comer tengo que consultar a Eran cómo consigo mi comida tú buscas la comida para tu familia no vas a decir Eran no puedo ir yo veo que tengo que resistir lo que hemos observado en lo que hemos visto lo siguiente no sé qué tiene la zona de Medio Oriente Próximo Oriente diciembre hay guerras. El que le dieron el eh, eh, premio a la paz, Nobel de la paz Obama, hizo cuatro guerras en Medio Oriente. La OTAN hizo guerras en Medio Oriente. Han destrozado Irak para robarle el petróleo. Le da igual la vida humana. Ni había armas de destrucción masiva ni nada. Sin embargo, Israel hoy día está usando armas de destrucción masiva. Toneladas de explosivos contra las cabezas de mi gente tienen ocupado Bahrain es un país muy pequeño donde eh, donde allí en, el porcentaje de presos políticos es, es el más alto en todo Medio Oriente ¿por qué? porque allí hay base marítima, base aérea y es la sede de la quinta flota norteamericana la miseria que ha metido al pueblo yamaní el pueblo de Yemení como todos los pueblos del mundo no son un pueblo vago le han hecho una guerra imperialista reaccionado árabe, sovinista están juntos árabe saudí, los amaratos Francia, Inglaterra y Estados Unidos ¿por qué? porque se ha de descubierto petróleo en el Mar Rojo se ha descubierto petróleo en el Yemen por eso vino la guerra y la bruna para el Yemen también en Libia cuando el general de la OTAN fue a destruir Libia Esa guerra de Obama O la guerra mundial en Siria No es una guerra civil ¿Por qué? Porque en Siria se ha descubierto la, la segunda mayor reserva de gas Petróleo Un día están robando Están el, el petróleo ¿Quién lo está robando? Estados Unidos junto a Francia e Inglés Porque hay tropas allí de ilegal en el norte de Siria En Siria fracasó esa guerra mundial Porque las instituciones siguen existiendo ...Israel, le llaman a Israel... ...ocupa terreno sirio... ...los altos del Colán... ...ocupa aldeas, pueblos... ...de sur del Líbano... ...que no es un estado normal... ...y esas guerras... ...vienen para eso... ...para a ver cómo pueden proteger a Israel... ...por eso le digo, Israel ya no tiene salida... ...ya no tiene salida... ...un colono que defiende, defiende el dinero... ...pero yo defiendo la tierra... ...el sirio defiende la tierra... ...el Yemení defiende la tierra, todos lo mismo... Eso, en, en general, es decir, resumiendo, no no es que nosotros buscamos la guerra. Cualquier situación, en cualquier país de la nación árabe, es que hay implicación imperialista. Me digan cualquier país. Nosotros no fuimos a Estados Unidos, no fuimos a Alemania, no fuimos a Francia. No, ellos se ven a nosotros. y Aún estamos pagando la consecuencia del colonialismo británico y francés desde la Primera Guerra Mundial y eso, esa es la situación ¿y es que... el papel del de Irán en, en el, el Mediterráneo? por eso te lo he dicho es decir, eh, eh, si tú tienes que resistir tienes que eh, pedir permiso de Irán, o Irán está aplicada o Irán no, no resiste si antes de venir era la situación actual es que no tiene nada, eh, nada que ver con resistencia Irán sí apoya a nosotros, por supuesto ...también nos apoya... Eh, ...países golpeados... ...como Venezuela, como Cuba... Eh, ...ahora hemos visto... ...que países de América del Sur... ...y eh, Central... ...han apoyado nuestra lucha... ...han expulsado a los embajadores de Eraníes... ...pero también interesa siempre... ...buscar excusas... ...para eh, implicar Eraníes... ...Eran... ...pues no... ...Eran es amiga del pueblo palestino... ...y amiga de todos los pueblos de la zona... ...es eh, sí pero claro, es que Irán está implicado no, lo, como dijo Hassan Nasrallah la resistencia hoy actual en Gaza es solamente palestina es solamente palestina además tenemos capacidad de resistir lo que no tenemos capacidad de defender a la población civil del, del F-16, el F-15 el F-35 no tenemos posibilidad de defendernos porque no tenemos ejército de, de las toneladas de bombas, del fósforo blanco que están utilizando no tenemos capacidad de defender los eh, de, de las bombas suecas, esas que vienen del cielo tienen bomba y, y vacían el aire al edificio y caen como un paquete entonces es muy fácil implicar a Eran, a Eran no te digo no se implicará en el futuro cuando ya es la guerra mundial total porque también tiene que defenderse Eran es decir, las guerras no las han traído a nuestra puerta pero ahora a ver los israelíes a ver cómo van a salir de, de Gaza porque es que desde desde los sofás de Madrid o desde los sofás de otros sitios se ve el panorama diferente como lo vemos allí porque yo veo cómo tengo que defenderme, cómo tengo que defender a mi familia pero en Occidente no ya tienes que hacer eso, hacer lo otro no Esa es la única solución, como he dicho antes. Es aplicar el derecho internacional o resistir todo. Y la resistencia árabe aún está entrando poco a poco. Por ejemplo, la resistencia liamaní está con la resistencia palestina. Sir, eh, libanesa, Siria, Herakí, también está con la resistencia palestina. Tenemos el derecho a defendernos, ni más ni menos. Aparte, ¿por qué tienen que existir más en norteamericanos en la zona, en nuestra tierra? Hay 45.000 soldados norteamericanos en Medio Oriente. Hay en, en, hay en Bahrain, hay en Kuwait, hay en Oman, hay en Arabia Saudí, hay en, eh, en Irak, hay 2.500 soldados. Y ahora están recibiendo eh, golpes de la resistencia araquí. Que esto es, el pero claro, es muy fácil siempre atacar, jamás atacar. Era, no, eran los que m'ha han dicho que tengo que luchar por mi tierra és així mm -hmm. i ja per acabar aquesta entrevista eh, què els hi diries als nostres oients que ara t'estan escoltant què podem fer des d'aquí perquè sembla que l'enemic és gran que ens cau lluny però des d'aquí podem fer alguna cosa els, els treballadors eh, la gent que es lleva cada dia per anar a treballar més enllà del los políticos nosotros confiamos en los pueblos lo que no confiamos en eh, no confiamos en, en los gobiernos pero en los pueblos sí confiamos nosotros desde aquí desde esta emisora quiero saludar a los estudiantes de huelga quiero saludar a los estimadores que se negaron a transportar mercantillas armas para israel a los lostivadores de barcelona a los estudiadores en Bélgica a los estudiadores en, en, en, en mismo Estados Unidos eh, negaron a exportar es decir a cargar armas en nuestro barcos a nosotros nos interesa y lo agradecemos es la salida a la calle para exigir a los gobiernos que se aplique el derecho internacional, a llevar esos criminales a los tribunales internacionales a romper las relaciones económicas, aplicar la cláusula de la Unión Democrática sancionar a ese Estado de Israel ¿Acaso el Estado de Israel tiene que participar En la UEFA o en la Que es un país europeo? Que, que hay muchos momentos Que se puede hacer que apoyaría A nuestro, a nuestro pueblo Aplicando el derecho y se acabó todo Si el presidente del Estado español Cuando dice El presidente en funciones Dice Israel es que tiene que parar No, dile ¿Paras O, o aplicamos el derecho a Es que no hay otra salida que no hay otras. Pero claro, por eso que Esa gente necesita presiones Hay universidades Han roto los acuerdos eh, bilaterales entre universidades israelíes Y, y de, de aquí del Estado Por ejemplo, la universidad De eh, Santiago de Compostela Había una relación académica Y ya se paró es decir, Eso nos ayudaría mucho Y más que todo a nivel económico Romper la relación Eso sería muy interesante Y ...y lo que vinimos nosotros... ...a todos los países... ...y muy difícil que lo vayan a hacer... ...es la expulsión... ...romper relaciones con Israel... lado ...eso ayudaría mucho... ...a que mi pueblo... mi pueblo ...pueda resistir y vivir... Y no y, ...y no... ...y no estar eliminado... ...porque hay un drama... ...si no se para ese conocimiento contra mi pueblo... ...es que vamos a poner cientos de miles de personas... ...en el matadero... ...y eso no sería solamente la responsabilidad del llamado estadounidense sino de todo lo que me tiene relación que, con ese estado y gracias a los pueblos nos sentimos vivos también porque hemos recibido apoyo desde Nueva York desde Washington desde Glasgow, de, de, de Barcelona Valencia, Alicante, Orihuela que son pueblos pequeños caliza de, de, de todas las ciudades que no nombro más para no dejar alguna porque son muchas Much, por ejemplo en Galicia cada semana hay concentraciones en, de, en 30 ciudades y pueblos de Galicia que están llevando a cabo, hay concentraciones y manifestaciones en el mundo árabe, es decir, que hay, eso es lo que decimos a los pueblos, no podemos decir nada, además los pueblos inventan cosas que ayudarían a su, a sus otros pueblos hermanos. Muy bien, Faiet, prenen nota... Uh, ja t'ho donem per acabar d'aquí l'entrevista, moltes gràcies per, per ser aquí avui amb nosaltres uh, et desitgem ànims perquè em sembla que tens l'agenda molt plena per aquests dies, molta força perquè avui vas cap a Barcelona tens diversos actes a Barcelona llavors cap a Euskal Herria uh, Astúries uh, i així uh, tens, vas, vas omplint l'agenda no? aquests dies la tens plena Sí, muchas conferencias. Sí, sí. Tengo muchas conferencias y propuestas de otras conferencias. A ver, pero eso es lo menos, eh, es el mínimo que puedo dar a mi pueblo, de hacer por mi pueblo, porque mi gente allí da todo. Nosotros por lo menos tenemos que hacer algo. Y lo que hago yo no llega ni al 1% lo que están haciendo mi gente, eh, especialmente las abuelas, los niños, el sufrimiento que tienen. Entonces es el mínimo que, que puedo hacer es que la conciencia humana tiene que ser así no no, no puedo aceptar eh, otra cosa mi gente está en el matadero pero yo tengo que salir a la calle y explicar lo que está pasando no estamos planteando nada y todos los pueblos la verdad es que tenemos, tenemos tenemos que tener y tenemos buena relación, lo único problema que tenemos es que lo que nos explotan lo que nos explota y eso lo, okay. y gracias a vosotros por invitarme aquí a Catalunya, que per a nosaltres és un orgull de tenir relacions amb tots els pobles del món. Eh, gràcies. Moltes gràcies a tu, a vosaltres, i molta força a la resistència. Gràcies Gràcies.